está viviendo esta situación luego de conocer la, la detención de Aldo Capretti, secretario adjunto de ATE, luego de lo que pasó bueno, en legislatura de la aprobación del plan? Bueno, muy mal, ¿no? Lo, lo primero que me pregunta, el, nosotros salimos ya hace un tiempo a plantear de nuevo eh, en contra de estos intentos de criminalizar la protesta, ¿no?, de, de querer eh, eh, A callar un reclamo cuando por otro lado no se le reconoce a, a un sindicato ni la paritaria ni el diálogo se se, se acuerdan salarios eh, por debajo de la inflación con la pérdida del poder adquisitivo que ya hubo en el año 2016 eh, este año eh, mayor aún no creo que es parte de un contexto de la política neoliberal que generó y el, el nuevo gobierno de cambiemos de, de del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, a partir del 10 de diciembre de 2015. no se Creo que es muy triste el, el proceso en el que entró el, eh, el país con la, la estafa al voto popular ¿no? de, de un modelo que ha venido por su trabajo, por su salario, por el poder adquisitivo, por el consumo, por no por la producción eh, nacional, con la apertura indiscriminada las importaciones con una transferencia de, de recursos y de riqueza a los sectores más ricos y más concentrados eh, de la economía y, y ese y ese dinero se le está sacando al, a los trabajadores, a los sectores populares a, eh, y bueno, y en ese contexto, en ese marco, creo que se dan estas situaciones no el, la, yo apenas empezó la sesión el otro día, pedí que quitaran las vallas Es muy triste también venir a Viedma, eh, eh, creo que no se ve en ninguna otra ciudad de la provincia, ¿no? Llegar a una ciudad donde cada vez que haya pasado algo estaba vallada. Cuando vino el presidente, en vez de que hubiera, aunque sea globos amarillos, y alguna gente festejando y levantando globitos amarillos, estaba la ciudad vallada. La otra vez que sesionamos con la ciudad vallada, ahora con la ciudad vallada. Eh, bueno, si no se dan cuenta que algo está pasando, que tienen que bajar la ciudad cada vez que quieren tomar una, una decisión política, ¿por qué eh, no, no piensan que decisiones políticas están...